Gracias, Joba, por la oportunidad de compartir tu palabra en este Shabbat. Gracias porque nos permites tener un Shabbat más, Señor. Si pudiéramos comprender la magnitud de este milagro, de, este, de esta bendición, Señor, sé que pudiésemos apreciarlo aún más. Yo nombre que sobre todo nombre por los méritos de Yoruba Shia, sé tú, Padre, haciendo énfasis en el mensaje que quieras dar. Amén. Amén. Se pueden sentar. Bueno amados, este chaval me corresponde Compartir en la paracha m e Shalak, que... bastante larga, ¿no? Interesante como todas las parachas, pero vamos a, con la ayuda del Eterno, poder transmitir un mensaje de reflexión y de aliento para estos tiempos, ¿verdad? Interesante. Tengo m u c h o m u c h o m u c h o mucha información, muchas, muchas cosas que decir, mucho que tratar y quiero que el Eterno me guíe. ¿Ven? Interesante. Bechalak, hay varios significados según lo que estaba viendo. Dice, y cuando envió Y cuando dejó ir y cuando expulsó. Yo me pregunto, pareciera lo mismo en la teoría, ¿no? Porque hay una acción de salir de un sitio, pero no es la forma. La forma cambia depende de la traducción, ¿no? Si yo digo, b u e n o y cuando envió f a r a ó n me parece que le hubiese dado una orden, ¿no? O, O los invitó, o les dijo, bueno, vayan a, qué sé yo. No sé, vamos a, a dar un ejemplo. h、eh, e r m a n o vaya hasta la Candelaria y, no, vaya, parece que l o está invitando a, a que vayan a un sitio y ya. Pero es distinto decir, y lo dejó ir. Si lo dejó ir, es porque lo tenía cautivo, ¿verdad? Lo tenía... Preso, por decirlo de una manera, lo tenía atado, lo, lo tenía sometido, ¿ok? Pero también está la traducción, y cuando expulsó, o sea, le dijo, te me vas, ¿sí? Como parece que fue un poco cuando estamos en el colegio, ¿no? O sea, ya está bueno, tu comportamiento, te me vas del salón, ¿no? Lo expulsa. O ya está bueno, Faraón, en el contexto, sé y entiendo que todos estos males que han venido sobre Egipto son culpa tuya, por tanto te me vas, ¿no? Ya está bueno ya. Interesante meditar un poco en la traducción o en las distintas traducciones porque hay un mensaje detrás en la forma, ¿no? Dice, Una de, una de las traducciones que se distingue entre la forma simple de la raíz hebrea, s h a l o a y la misma raíz modificada, Vinyam p i ñ e l Shal-Lea. -shal Según el diccionario gramático Sefer Hacharim de Ib e Haná, esta raíz significa expulsar y no enviar. ¿Ok? Interesante esto. Entonces, nos quedamos por ahora, pero queda como tarea también,、mmm, investigar un poco cuál es el sentido y la forma en que sucedieron estos hechos, cómo comenzaron estos hechos. Por ahora nos quedamos con que los expulsó. Sé que el Faraón, nosotros no hablamos de Faraón, pero yo cuando me paro aquí a hablar, me toca siempre hablar de f a r a ó n muchas oportunidades. Y les he transmitido quién es Faraón, ¿no? Siempre queremos hablar mal del Faraón, y tenemos motivos para hablar del Faraón, pero cuando entendemos que ese Faraón e s t á dentro de nosotros, la cosa se pone difícil, ¿no? No nos gusta hablar de nosotros, sino hablar del otro, del Faraón,、El、Faraón e s b i Polar, ¿no?、El、faraón los expulsó y después, ¿y por qué se fueron? Y, y, y casi que dijo, y, ¿y quién le dijo que se fueron? Vamos a ir a buscar. Y nosotros, como seres humanos, cuántas veces nos suceden acciones como esas, ¿no? De bipolaridad. Estamos espirituales y al segundo siguiente estamos carnales a... increíblemente, ¿no? Entonces, esa bipolaridad, si no se la achacamos a, a un tercero, A alguien extraño, a, un, a alguien que está fuera de nosotros, sino c o n c i e n t i z a m o s que la lucha constante está entre nuestra inclinación al mal y nuestra inclinación al bien, entonces podremos tener una conciencia para evitar y dominar esa inclinación al mal y hacer crecer el espíritu, como decía Yeshua, ¿cierto? p o d r e s hacer crecer nuestra inclinación al bien. Interesante que el pueblo De Israel,、eh, sale entonces por medio de una expulsión de Faraón, evidentemente p e r m i t i d a por el Eterno, y el Eterno guía al pueblo por el camino del desierto, ¿sí? El camino donde pareciera que es más largo, el camino que va en dirección al Mar Rojo, o sea, me, me, me En, en, en cierta manera, aquel que no tiene la confianza en el Eterno, seguramente dijo, bueno, me está enviando a una calle ciega, a una calle sin salida, porque voy directo al mar y después de allí, ¿qué, ¿qué haré? No, siempre hay alguien que e logra ver un poquito más allá y quizás de manera negativa, ¿no? A lo mejor está el que pudo ver más allá y dijo, si Él nos mandó para acá es porque se carga el mar. ¿No? Entonces siempre están dos posiciones. La posición del del que está negativo y del que tiene la confianza en el Eterno. Amén. Entonces, bueno, como lo tuvo Abraham, se a c u e n o es más o menos. Que me lleve a mi hijo. Bueno, me imagino que lo resucitará. ¿Por Porque es e l que me lo dio. Amén. Me sigue. Entonces una situación similar En nosotros, en nuestras vidas, donde por cada situación podemos tener como una especie de dos visiones, o de dos perspectivas. Es decir, un mismo hecho no es igual para mí que para otra persona, no es igual para una persona que tiene años de pronto confiando en el Eterno, viendo sus manifestaciones, que una persona que a lo mejor está entrando a la fe. Amén. Entonces son posiciones distintas. Sin embargo, teniendo nosotros tiempo en la, caminando en la, en la fe, de pronto nos llega un día en que estamos débiles, ¿no? Débiles espiritualmente, donde nos parece que se nos acabó el mundo. Donde cada cosa que pasa, dice, bueno, aquí, aquí quedé. Pero nos damos cuenta que son、eh, situaciones donde el eterno siempre tiene el control. Amén. Siempre tiene el control. Entonces, ¿cómo es posible? Voy a compartir un poco, me gusta mucho mi, una Torah que tengo de estudio, en la manera en que hacen reflexiones aquí. Y dice, ¿cómo es posible que al poco tiempo de su ida de la esclavitud en Egipto, el pueblo de Israel estuviera deseando volver? En lugar de aceptar los desafíos de la libertad, que siempre trae estaban e consigo, ya c Habría n menos en lamento d de seguridad de su esclavitud. Todo esto está expresado d o esto autocompasivo. ¿Por está e su su la qué e m m o o s i desierto? r r en el h a b una pregunta que hacerse, a lo mejor es, está muy clara en la Torah, pero, pero es bueno reflexionar. ¿Será que ellos no sabían que eran esclavos? ¿Será que se habían acostumbrado a esa manera de vivir y, pues, al final,、mmm, no había factor de comparación, quizás, ¿no? Se habían acostumbrado a estar seguros donde estaban, a tener la tranquilidad, de trabajar de una manera, de estar limitados en alimentos, porque, a lo mejor eran esclavos, pero comían parrillas. No comían parrilla, no comían carne. Claro que sí. Bueno, quizás e n un término moderno, parrilla. Pero ellos cuando estaban en el desierto se quejaron de que no tenían carne. Y que querían regresar a Egipto a comer carne. Yo me imagino que la forma de c o m e r l a de esa manera, a lo mejor era la brasa, ¿no? La parrilla. s se quejaron de que no había parrilla en el desierto. O sea, que eran esclavos, pero comían parrilla. ¿Sí? Nosotros podemos hacernos esa pregunta en este tiempo. Nosotros s e r e m o s esclavos. d e c a d a pregunta, ¿no? En la fe, en, en este contexto, en la sinagoga,、eh, en, en el entorno de hermanos de la fe, pero será una pregunta que no hemos hecho y que tiene una respuesta tácita y que seguramente la respuesta será no. Esclavos. Yo no tengo grilletes ni nadie a mí me ordena nada. Ni me golpean ni me caen a la t i g a z o s í Eso es una, una, una reflexión, una respuesta. Pero pudiésemos volvernos a hacer la pregunta, ¿será que somos esclavos? Y... Quizás no me refiero realmente a esclavitud sobre un pecado. Me refiero, el sistema estará diseñado para que seamos esclavos. Lo que pasa es que creo que cambió la forma. Antes si no trabajabas, bueno, es que m a g í n e s e lo que, mira lo que iba a decir. Antes si no trabajabas no comías. Bueno, perdón, creo que es lo mismo hoy por hoy. ¿No? Lo que pasa es que antes te paraba el latigazo y ahora tú te paras solo. Porque entiendes que dentro del sistema, si no te paras a ir a trabajar, no tienes una remuneración, por tanto, con esa remuneración no puedes comprar alimentos y pagar tus servicios. ¿Sí? Me siguen. Entonces, Yeshua no les dijo, a, en, en un contexto, en un momento determinado, a los que le seguían y a los que siempre lo ponían a prueba, no les dijo, ustedes que son esclavos. Dijo nosotros. ¿Cuándo? Nosotros no, no nacimos en esclavitud ni somos esclavos de nadie. Pero hermanos, hay un tema que, de pronto, sin querer, Producto del sistema en el que vivimos, no nos hemos dado cuenta de que hay un sistema diseñado para hacernos esclavos. Es un poco complejo, pero sé que en la medida que vaya avanzando la paracha, vamos a, a ir viendo con más claridad este tema. La, la esclavitud que existe en la actualidad se expresa, se expresa de muchas maneras, algunas de las cuales p a r e c e incluso intensamente p o s i t i v a La realización temporal que proviene de gratificar los d e s e o s e g o í s t a s puede ser, puede ser muy seductora si nunca miramos más allá de esta Gratificación puede parecernos que es verdadera. Aceptamos la b ú s q u e d a interminable de la próxima fuente de gratificación si d a r n o s cuenta que en realidad se trata de esclavitud. El, el ser humano ahora nosotros,、eh, trabajamos y aparte de pagar nuestros Servicios básicos y, y nuestras necesidades básicas, e、eh, l sistema nos ha vendido necesidades creadas, o ¿okay? k Nos ha vendido,、eh, la idea de que si no tenemos tal cosa, bueno, no, no estamos bien, ¿no? Ejemplo, quizás, no sé, puede ser un celular o un carro, ¿Qué otra cosa les parece que el sistema nos ha enseñado que si no lo tenemos, bueno, somos parte de un grupo como execrado, ¿sabes? Como, como una computadora. La televisión. Cada vez más grande, cada vez más moderna, cada vez más compleja. Y no sé si se han dado cuenta, pero cada vez con menos tiempo de vida útil. Los televisores de antes todavía hay por allí. Cualquier cantidad. Ahora los televisores inteligentes, si usted no lo actualiza, va a ser obsoleto, aunque funcione. Aunque prenda, si no lo actualiza, no va a funcionar. El, la noticia a q u e está d i s e ñ a d o para actualizarse hasta un punto. Dos años. De allí en adelante, pueden tener un televisor de 75 pulgadas, Y el televisor no va a funcionar, ¿no? Cosa, cosa está diseñado de esa manera, cosa extraña, quizás, pero es como malintencionado. Los teléfonos, para aquellos que le encantan la tecnología en los i p h o n e ya entonces el que tiene un iPhone 2 no puede poner WhatsApp, no lo puede actualizar, entonces tiene un teléfono bonito, pero que no funciona, me siguen. Y así sucesivamente cada vez más, ese tipo de Necesidades creadas van a tener menos vida útil. ¿Para qué? Para que nos veamos en la necesidad de actualizarnos, de comprar, de comprar, de comprar, de comprar. Entonces vamos, como decía Salomón, vamos como corriendo tras el viento. ¿no? O sea, corriendo, detrás de qué, de, de todo y de nada al final. Cansándonos. Eso no es esclavito. Es distinta, evidentemente, si la comparamos con la esclavitud que de pronto nos enseñaron en el colegio. Cuando los africanos los trajeron, entonces, los grilletes y golpes, y látigos y, y, bueno, y no comas y, y si no, te m a t o Pero lo podemos ver en Egipto, ¿no? Si no construía n las pirámides y no ayudaba, n en un momento en que Increíblemente, fíjense esto. ¿Saben que Farón decía que si, como que si no los, no los mantenía controlados, después el pueblo i s r a e l podía como tomar el poder d e Egipto. Porque se veía, él veía que se estaba, nos estábamos multiplicando. Se multiplican el pueblo, se multiplica el pueblo y él dice nada, si ellos caen en conciencia, De que son más numerosos que nosotros. Van a tomar el poder de Egipto. Vamos a mantenerlos cautivos, vamos a tenerlos controlados. Vuelvo y pregunto. Y eso no está pasando hoy por hoy. Y no me refiero, no estoy hablando de temas Venezuela. Los invito, los, exacto, los invito a que i n v e s t i g u e mundial. ¿Usted cree que los chinos en su país no tienen miedo de manifestar y de, de, hacer algo en contra del gobierno? ¿Y cuántos chinos no hay ahí? ¿Y cómo no despiertan? ¿Ah? Más que el ejército, que, es, que el ejército、eh, es, n u m e r o s o p e r o ¿por qué no d es, p i e r t a n Porque hay un temor. Por ahí hay, no sé si conocen una historia, ¿no? Donde había un desfile en la mente, sí, claro. Hay, un, hay una noticia, bueno, eso es, eso es algo eh, conocido. Eh, había un desfile en China y bueno, u n hombre que a la r i s a metió en el medio del desfile. Pregunten, el, el mundo entero pregunta hoy por hoy dónde está esa persona. Desapareció. Un chino más. Un chino menos, ¿no? Pero, pero, g u a u que delicado. O sea, él no tenía la libertad de, de manifestar, de por lo menos de quejarse de algo y lo desaparecieron. Entonces claro, lo desaparece, el próximo que intenta r e b e l a r s e no, mejor no. Mejor no porque... Bueno, y después con que se queda mi familia, o sea, mejor que ni se metan. Entonces es un tema de temor, ¿no? De sembrar temor. e s a es una manera de esclavitud. Eso pasa en muchos países, hermano. A nivel mundial, sucede. ¿Ok? Podemos Ah, una de las, una de las, de las formas de la,、eh, inconscientemente es que cuando se está en esclavitud, cuando se está en prisión, podemos pedir que nos devuelvan a prisión. Como lo que llaman, creo que se llama el síndrome de Estocolmo, cuando hay secuestros por, por mucho tiempo, por periodos,、eh, prolongados, Bueno, se crea una afinidad entre el secuestrado y el secuestrado. Entonces, bueno, el secuestrado r le manifiesta que lo está secuestrando porque tiene un ideal y, y q u é s é yo, entonces el secuestrado dice, ay, qué bonito, v e r d a d que sí, tiene razón de... Entonces se engaña a sí mismo cuando viene la policía o q u é s é yo, los cuerpos para salvarlos, no, no toques. No mates, no mates al secuestrado. Al... ¿Qué es eso? Nos encariñamos con quien nos tiene secuestrado. Entonces será que el pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto le tomó cariño a f a r a ó n Bueno, él debe ser que él se comporta así porque, bueno, aquel se lo m e r e c í a Y bueno, el hermano de verdad que no debió haberle hablado feo a f a r a ó n Por eso fue que lo desaparecieron. ¿Sí? Justificamos a nuestros secuestradores. Justificamos A quien l o mantiene, e、eh, en prisión. Pero repito, no es un tercero. El tema es que ese faraón está también en nuestra humanidad. Ese lado negativo, esa inclinación al mal, cuántas veces nosotros la justificamos. Cuando nosotros a c c i o n a m o s de manera negativa, no la justificamos. Pero, En vez de arrepentirnos, lo que hacemos es, bueno, bueno, Señor, tú sabes que yo débil soy, ¿no? En vez de c o n fros en libre soy,、eh, débil soy, ¿no? Débil soy, débil soy, y ahí me quedo, ¿no? Justificando, justificando, justificando la actitud negativa que hay en el corazón. Actualmente hay personas que literalmente no pueden entender el m e n s a j e v e r d a d e r o de la conexión con la luz. Son como aquellos israelitas que pensaban, para esto fui sacado de Egipto. Para poder, escuchan bien. Para poder dar en lugar de tomar. Pues sí. No, no es la intención. Para poder compartir con otros en lugar de guardarlo para mí mismo.、Eh, pues sí. Aquellas eran personas que no experimentaban la esclavitud de Egipto como un sufrimiento, porque su deseo de recibir solo para sí mismo se había convertido en su esencia y el fundamento de su ser. Salir de Egipto les trajo un tipo de dolor que no estaban preparados para aceptar, aunque la transformación definitiva se hallaba justo al otro lado. Entonces, Ya la mentalidad de esclavitud había pasado a ser algo natural. El ser egoístas, el comportarnos egoístamente con nuestro hermano, era algo normal. Usted quiere algo, trabaja. Aunque yo l o tenga en i n c e r s o trabaja. Bueno, esa es la mentalidad normal. Normal en él, normal en mí, normal en todos. Entonces era, era un momento donde todos están acostumbrados a pensar para sí mismos. ¿Sí? í m e s i g u e n Cada quien estaba acostumbrado a no preocuparse por el otro, sino pensar y dedicarse a sí mismos. Cuando el eterno los saca y cambia las reglas, es doloroso porque esa idea egoísta ya había hecho raíces en el ser. No era una m a t i c a de esas que tú ves en, en el camino de pronto y tienes raíces por encima y las sacaste y Como que no pasó nada, ¿no? Sino que son ideas que ya han sacado raíces como un árbol. ¿Cómo las sacas? Mejor dicho, ¿cómo sacas esas raíces sin dolor? ¿Cómo arrancas ese árbol sin causar dolor? Cuando te cambian las reglas del juego y ya tú estás acostumbrado a una forma de pensar, duele. No se dan cuenta que cuando fue entregada la t o r á Fue un cambio de pensamiento. En un idioma en el cual ellos solo lo entendían. Eran esclavos. ¿Y de qué les habló el eterno? De normas. ¿Quién sabe, aparte de un abogado, quién sabe aparte de un abogado, quién sabe de leyes, de normas? El esclavo. ¿No? Desde la otra posición, el esclavo sabe No hagas a h as, no hagas, as, no hagas. Haz, haz, no haga. haz, no haga. haz esto al otro, no hagas esto, no hagas lo t r o Ese sabe, ese es experto. Para ir al año, pide permiso. Son normas. Él sabe de leyes. Permiso para ir al año, permiso para tomar agua, permiso para tal cosa. Será que puedo, o sea, estás siguiendo normas de tu, de quien te tiene secuestrado, de quien te tiene, de tu abuelo. ¿Me siguen? El Eterno les habla en el mismo idioma. Les habla de normas. Y si se dan cuenta en Mateo 5, 6, 7, sucede lo mismo. ¿Qué le s decía Yeshua? Ustedes escucharon que fue dicho, ¿Qué está, ¿de qué está hablando? De normas. Ustedes escucharon la norma tal. No podía hablarles de otra manera. Hoy por hoy, todavía, Para poder ser libres, el Eterno nos tiene que hablar a un segmento, a un pueblo que lamentablemente entendemos de esclavitud y no de libertad. Lo repito. El Eterno todavía nos habla de normas, ¿por qué? Porque todavía tenemos mentalidad mesclada. ¿Será que amar tiene que ser producto de una instrucción? El amar no debería ser producto de la naturaleza del ser humano. Yo tengo que amar a mi p r ó j i m o producto de la instrucción del eterno. No debería. Pero el Eterno en su compasión, en su misericordia, aún nos habla como esclavos. ¿Por qué? Sin juicio. Porque entiende que no hemos cambiado la mentalidad de esclavos. Entonces todavía nos tiene que mantener guiados por no hagas o haz. Haz esto o no hagas esto. Y somos entendidos, Señor. Ahí sí. Pero si nos dijera, eres libre. Eres libre. Y no los dice en sus palabras, evidentemente. No hay una parte en e l Rihad ya que dice que nos hizo esclavos para ser libres. Nos hizo esclavos de machías para ser libres. ¿Y cómo es eso? O sea, nos colocó un amo que no nos exige comportarnos de una manera l l e v a d o s por látigo, sino que nos c o l o c un amo, s un adón, el cual debemos seguirlo por, por naturaleza. Y escuchar sus palabras, sus consejos, sus... Y, y, y, y, y lo quiero decir de esa manera con toda la responsabilidad. Sus consejos. Son instrucciones, Renato. Esto es algo que hay que hacer. l o Sus consejos. Porque él nunca forzó a nadie. Él siempre llegaba y daba la palabra y, y si la persona no quería aceptarla, se iba. Él no fue detrás del joven rico pidiéndole que por favor regresara y te estoy hablando porque es una instrucción que tú te, me obedezcas y te devuelvas y vendas todos tus bienes y se los dejas pobre. Él hizo eso. ¿Qué te hace falta para ser perfecto? Vende todo. Un concepto. Ah, pero si fuésemos realmente inteligentes espiritualmente, comprendiéramos quién es Mashiach y que sus palabras son vida y son verdad y nos hacen libre, s entonces, s i m e n t a l i d a d e s c l a v o hay que entender que hay que seguidamente a ese consejo, tomarlo y ejecutarlo, ¿sí? No como soldado, no como soldado de... m a n de Señor y lo que usted diga no. Wow, yo sé que él tiene palabra de vida. Él tiene palabra de vida. Y lo que ha hecho desde el principio de los tiempos, Hashem, por medio de Mashiach, siempre ha sido para bien. Es el Elohim que le dijo y le demostró al pueblo que mientras otros dioses pedían sacrificios, Su s primogénito, s él es el único Elohim, el verdadero, q u e en vez de pedir la primogenitura de los que los amamos, nos dio a su primogénito. No es un Elohim diferente. Es el verdadero. Entonces, ¿por qué no le creo? ¿Por qué no le creo cuando me dice que me cuida? ¿Por qué no le creo cuando me dice, ojo, cuando me dice su palabra, sí? Cuando me dice, Que nos provee. Que él, él es nuestro pastor y nada nos falta. ¿Por qué viene la duda? ¿Por qué nos comportamos como el pueblo de Israel cuando estaba siendo sacado de Egipto? La duda. Cuando no hay agua, caraca, s hay escasez de agua. ¿Por qué no hay agua? ¿Por qué no hay a l i m e n t o Situaciones Que podemos comparar con esos tiempos. El pueblo de Israel en esos tiempos se quejó por lo visible. Nos v a n a sacar a morir en el desierto. ¿Dónde está de comer? ¿Dónde está la bebida? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Qué es este Elohim que nos saca y nos hace pasar trabajo? ¿Nos está mandando el mar rojo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero el entendido, el que tiene la mirada, Y la confianza puesta en el Eterno entiende que todo es para bien. Y que el proceso de ser sacado de Egipto por el camino que parecía más difícil, había que tomarlo con la conciencia y de decir, tú sabes para dónde nos lleva. Y hoy por hoy sucede lo mismo. Señor, tú sabes para dónde nos lleva. Si abrimos esta mañana l a l a c e n a y no había nada que comer, Señor, tú sabrás cómo me das de alimento hoy. ¿Sí me s i g u e p o r qué dudarlo? ¿O por qué nos entristecemos? Porque pasa o no pasa. Yo, yo, yo quiero saber si yo soy el único que, que siente esas cosas. de Ah, que hay que dominarlas, que hay que tomarlas por el cuello y, y no dejar que te domine. Pero el cuerpo la siente. La única manera de no sentir nada de esto es que no, no tengamos un cuerpo. ¿Ok? La, lo distinto, la, la, la, lo que lo hace distinto es que cuando tienes esos pensamientos y esas, y, esa, y esas emociones, las tomas, tomas el control. Señor, tú sabrás que me vas a alimentar hoy. Sin tristeza. Señor, tú sabrás, no sé s a qué mala cuenta, me confié, no tengo p a s a j e para ir p a r a la s i n a g o g a pero... Yo sé que tú me has ayudado a ir. Ah, pero si me entristezco y me acuesto, entonces no estoy confiando en el Eterno. Si ni siquiera le doy la oportunidad de que haga señales y maravillas. Pero h a y que le doy la oportunidad o no?、Él、no es nuestro, no, no, no nos actamos Todo el tiempo de decir que seguimos a Hashem, que es espectacular, que es nuestro Dios, que, que todo, y, y, pero y en la práctica, ¿por qué parece diferente? Entonces en la práctica de cada cuando conseguimos alguien en la calle, no, el, el mío es el que es el Dios verdadero y, y todo lo puede. Pero cuando se va el amigo que conseguimos, Y Wow, ¿cómo h ahora para continuar mi vida? Tenemos una lucha constante, producto de cómo está diseñado el sistema. Está diseñado para que desconfiemos del Eterno. Amén. Consideremos este ejemplo. Un hombre ha vivido siempre en un apartamento. o p e e q u ñ Está acostumbrado a él. Por lo que las habitaciones pequeñas no le causan ningún sufrimiento. Nunca busca un espacio más grande para vivir porque no está incómodo. Y porque busca otra cosa, y porque buscar otra cosa requeriría un esfuerzo. Por otro lado, otro tipo de persona encontraría intolerable vivir en un pequeño apartamento. El hombre satisfecho de su pequeño apartamento puede estar motivado primordialmente por la inercia y un nivel familiar de miseria, mientras que la otra persona fija su objetivo en algo mejor. Aunque s i g n i f i q u e trabajar más para hacer algunos ajustes. Para una persona la necesidad significa mantenerlo todo exactamente igual, para la otra la necesidad significa Cree r que puede haber un cambio. Había israelíes que no entendían que los años de esclavitud era, tenía un propósito. Wow, n o s estamos aquí creciendo cada vez, el eterno nos h e m o s v o t a d o bueno, no nos h e m o s v o t a d o porque, o sea, m e d i t e r n o es el que cree y tiene su lucha, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio de un israelí, un israelí, Que creía en el eterno, pero tenía su lucha como cualquiera de nosotros. No dejó votar aquí, no, no, no dejó v o t a d o porque no nos abandona, ¿no? s i e m p r e refutando el saboteo de la inclinación al mal, del pensamiento malo. No dejó aquí v o t a d o somos esclavos, no, no, no. Quiere decir que él está aquí, o no está aquí. No, no, el, el, el, a, aunque sea unos malajín, e d e b i ó haber dejado aquí. Entonces bueno, vamos, vamos a confiar que lo dejó. Ah, y, y, y para qué entonces nos dejó aquí? Ah, interesante, porque si todo es para bien, ¿Sí? Todo、no、es para bien. Entonces si todo es para bien, tiene que haber un motivo por el cual estamos aquí en, en Egipto siendo esclavos. El otro dice, ¿cuál es esclavo? ¿Quién es esclavo? Tú eres esclavo, yo no soy esclavo. Yo estoy aquí viviendo e l Faraón feliz de la vida. s e l g o t r a b a j a d o de 8 a 4. Y es malo para mí, los egipcios son hasta amigos. Y Faraón está ahí, ese no, no, no, no. Nos pone a trabajar de vez en cuando un poquito más fuerte, pero hay que entenderlo, la situación,、eh, ahí. No voy a hablar, no voy a hablar. Pero imagínense, p a r a m o n dando la, la, la, el mensaje, ¿no? Y convenciendo, convenciendo y convenciendo y convenciendo y la gente de verdad que sí. gente Hay que trabajar más. Si a l d e s cargaba un bloque de 20 kilos, l o、no、tiene que ser de 100. Ustedes pueden, ustedes n o pueden. Bueno, pero son ustedes los que pueden, ¿no? Yo, no? yo no voy a cargar, yo no voy a cargar bloques, ustedes, si p u e d e n ustedes pueden. Sí, ánimo, ánimo, vayan, pues, vayan a cargar bloques de 100 kilos. Entonces, esta i s r a e l que tiene sus luchas y que oraba al eterno, ¿para qué? Para que lo sacara de la esclavitud. Ese es el primer paso, eso es como el alcohólico, no, no soy alcohólico. Hasta que no te d e s cuenta que eres alcohólico, no vas a poder recibir ayuda. Tienes que entender que tienes un problema. Maru Hache lo tienes, nadie te juzga. Es que e s t é libre d el pecado, que l a n c e la piedra. No pasa nada. Tienes un problema, lo tienes. Maru Hache, ahora, clama al Eterno para que te saque de eso. Porque entonces el ego te hace creer que no tienes el problema y por tanto, ¿por qué va a h o r a s í o no? Yo todo lo tengo, en el Eterno todo lo tengo, la casa vacía. Todo lo tengo, todo lo tengo. Hermanos, no, si casa, en su casa no hay nada para comer, algo está fallando. a h o r a la pregunta, es, ¿está e s fallando el Eterno? ¿Y cuál es l o que dice la palabra? El que se humille será exaltado. Bueno, Señor, humillo porque ya la uno, dos más son cuatro, bueno. 2 más 2, 2 es tu parte, tú no fallas. Y el otro, para que me dé 4, hay algo malo aquí, entonces soy yo. El número que está malo no es el número del Eterno, el número que está malo es el mío. ¿Qué estoy haciendo incorrectamente? ¿Qué estoy haciendo malo? Porque cuando yo abro, Señor, y yo sé que tú todo lo puedes, pero cuando abro no hay nada. Y somos 10 que trabajamos en esta casa. Y no hay nada. Entonces uno dice, bueno, es que somos 10, todos、no、los comemos. Pero hay otro pensamiento que dice, pero si son 10 trabajando, ¿cómo que falta? Algo está pasando. ¿Sí? Algo está sucediendo. Ah, u n tema administrativo, señor. Entonces, señor sí. Lo acepto, ayúdame. Señor sí, soy esclavo. Entiendo que soy esclavo en Egipto. Ayúdame. Dice el Eterno que escuchó las oraciones. Ahora, ¿de quién escuchó las oraciones? Si、sí, después hay un ratito, había algunos que están diciendo, vamos a regresarnos. Dicen los sabios, por a l l í leí en, en otra versión, en un comentario, que era que el pueblo Israel estaba dividido. Y por eso no avanzaba. Había un, una parte que entendía que era esclavo y que necesitaba ayuda y estaba clamando al eterno y había otra parte en que no sabía que era esclavo. Cuando llega la ayuda, mira, nos va a sacar de esclavitud. ¿Cuál esclavitud? ¿Y quién es ese mocho? ¿Y quién es el Dios que sigue mocho? No será que esto es t á n raro. Yo conozco a Faraón, Desde hace un pocotón de años, él nos pone a trabajar, pero lo conozco hace tiempo. Me vas a poner otro para seguirlo, que yo no sé qué es lo que, qué intenciones tiene, y si nos está llevando, imagínate tú. Porque si, si tu hermano me está diciendo que yo soy esclavo, cosa que no, no p i n o lo mismo, estoy haciendo la dramatización del que no entiende que es esclavo, ¿no? Tú me vas a sacar para el desierto donde no hay nada de ser esclavo de otro que no me da nada. Por lo menos e s t o me da techo, me da comida y bebida, yo tengo s e g o y todo. Aunque sea a través del día tomo agua, pero en el desierto donde me da agua, porque yo no te estoy viendo que me esté sacando s por ahí con unos peroles unas pimpinas de agua. Te estoy viendo con la mano vacía. Ni te veo con u n cisterna y y o sígueme. Y vas con 3 0 0 mil cisternas y te dicen, ese es un hombre que es previsión o no, porque lleva agua. Por lo menos lleva agua. Cualquier cosa que pase llega, y la comida dónde está, no va en otro camión. Bueno, me estás convenciendo. Me, me voy a cambiar de, de amo. ¿Sí? A lo mejor este no nos pone a cargar unos bloques tan difíciles. ¿Y, y por qué no nos vamos por el camino de los f i l i t e o s Nos vamos aquí tranquilos porque por ahí hay una posada y en el camino... Ah, bueno, me v a s convenciendo. Pero no era así. El que estaba saliendo de esclavitud que no sabía que era esclavo, Está siguiendo a un líder que lo que tiene es una h a r a en la mano. ¿Para dónde voy yo con ese señor que tiene lo que tiene una h a r a en la mano? Cuando yo no soy esclavo. Ah, pero cuando yo entiendo que soy esclavo, me voy detrás del primero que me está diciendo que me va a hacer libre. Así que lo único que tengo es una h a r a Bueno hermano, somos dos. Tú y yo somos uno. Lo que venga, pero salimos de esta. Amén. Entonces hay poder en la unidad. ¿Sí? Cuando tenemos el mismo pensamiento, hay poder. Por lo tanto, podemos ver que la esclavi esclavitud de Egipto, esto es el deseo de recibir, solo para uno mismo, puede adoptar muchas formas. La más poderosa y persuasiva es el hábito inquebrantable de ser reactivo. Una persona negativa no quiere cambiar porque es mucho más fácil reaccionar. Hoy por hoy, nosotros, creo que es el, el deseo de, de muchos, desde que pasamos por el cristianismo y llegamos aquí, queremos compartir las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿cierto? Es como un anhelo, es un... Yo, es un anhelo que, que demuestra fruto en el espíritu. Porque es un anhelo que no es egoísta. Porque si no te quedas las experiencias para ti. Pero tú llegas de o n d tu familia y quieres compartirlo. Y mira lo que hizo en mi vida y, y al amigo y a tu mejor amigo y al otro. Y, y así quieres compartir todas esas alegrías. ¿Ok? Evidentemente que en ese compartir, uno quizás no de la mejor manera, confronta el lado negativo de la otra persona. ¿Sí? A veces no tenemos el tacto, pero lo que tenemos es una buena intención de decirle, hermano, cuando yo era como tú, y e n t o n c e s a le mando a decir, ¿cómo que como yo? Ya, pero no es a s No, bueno, cuando yo andaba en pecado, pero vamos arreglando las cosas. Yo sé que tú s i estabas en pecado y te metiste a cristiano, pero yo nunca estaba en pecado. Eso es l e acción. Es la persona que volvemos a lo mismo. No entiende que tiene un problema y que clamando al Eterno se soluciona. Sino que no ve su problema. Entonces tú llegas a compartirle y dices, bueno hermano,、pues、es que ¿te acuerdas cuando andamos? No, no, cuando andamos, á b ningún, ningún. e n t o n yo nunca he ando nada malo. e s t á ciego. ¿Sí? Pero tú, tú dices, bueno hermano, pero ¿cómo que no? Sí.、Si? Bebíamos en el mismo bar y como que no andamos á b con q u i n a n d a b a y o pues, Así será la borrachera q u no, no era tú entonces. Manda,、ah, ¿no、era el otro hermano, hermano, sí, c u、no、l o r o con usted, hermano. ¿Te acuerdas cuando entonces? Pero el otro hermano, entonces dice: Sí, sí, yo me acuerdo. Y no era nada bueno. Ah, entonces, volvemos a las dos posiciones. El que se humilla, el que tiene la necesidad y ha entendido que tiene un problema. Y quiere ayuda, y el que no la ve, el que no la ve, ¿qué es lo que hace? Reacciona. No, no, no, no perdón un momento. Serás tú. Serás tú el del problema. Es más, ese relleno i del d o c t o Metis, mejor sabes que no pierdes nada de eso. e s、pues、un poco e l o c o ahí. Reacciona. Pone una pared inmediato. Porque no ha entendido, es un tema espiritual. No estamos aquí tampoco juzgándolo, ni para tirarle piedra. Estamos hablando de que muchas veces somos así. En muchas áreas de nuestra vida, si、sí. Hermano, yo creo que tú tienes, no, yo no tengo nada Bueno hermano, déjelo hasta ahí, si ¿Sí? Entonces bueno, que el Eterno haga lo que tenga que hacer, pero aquí estamos a la orden, amén Entonces Debemos tener tacto y debemos orar por aquellos a los cuales queremos c o m p a r t i r l las buenas noticias del Eterno, si ¿Sí? Una persona negativa no quiere cambiar porque es mucho más difícil. Es mucho más difícil y es más fácil reaccionar. Salir de Egipto es proactivo. ¿Recuerdan cómo comienza la, el nombre de la p a r a s h a Dejar ir, expulsó, los envió. Dejar ir. Salir de Egipto proactivamente i m p l i c a b a yo quiero salir. No me, no me tienen que expulsar, no me tienen que obligar. Amén. Querer salir de esclavitud requiere de proactividad. Significa que debemos buscar la salida. Aunque sabemos que el Eterno es el que nos saca, pero debemos buscar la salida. Y no lo hicimos así en algún momento. Cuando, cuando fuimos cristianos, cuando fuimos católicos, cuando fuimos a una iglesia católica, cuando nos metimos en el Arescris, o m no estábamos buscando la salida. Fueron, sal, fueron puertas en su momento v á l i d a s Era la salida humana, sí. Era la salida desde el punto de vista del, del ser humano. Hasta que el eterno nos mostró Machia. Ah, esa es la salida que viene del eterno. Que viene del cielo. ¿Sí? Pero todas esas opciones en algún momento fueron buenas. Yo las recuerdo. Y no le llego de nada de eso. Tengo hasta momentos bonitos de haber leído No sé. Hinduismo, budismo. ¿Por qué? Porque solamente está buscando una salida. Y en e s o s momento, s el eterno lo permitía. ¿Para qué? Para poder recibir algo de paz. Una paz temporal. Es cierto. Porque la única paz eterna y duradera es la que viene de Machia. Amén. Significa que debemos abrirnos a un nuevo territorio en nuestro interior y escapar de nuestras manías. Escuchen, repito que hay un g r i g o de saboteo por ahí. <risa> Significa que debemos abrirnos a un nuevo territorio en nuestro interior y escapar de nuestras manías. De verdad que cuando yo lo, lo leí, dijo no, no puede ser que h a y una, la, esta palabra está en el libro. Parece como muy básica, pero... Manías, y lo volví a leer. Manías. Wow. Tenemos manías. Chacho. Camiones de manías. Pero son mis manías. No te metas con mis manías. No. Las defendemos. ¿Por qué? Porque hemos hecho que el pensamiento de esclavo sea parte de nosotros. Entonces cuando yo te, yo, yo me refiero al otro, pues, hermano, sabes que tú tienes una manía? Lo tomas personal. Lo, es tan tuyo que entonces cuando yo lo tomo, te duele. No me toques mi m a n i e r a Te estás metiendo conmigo. ¿no? Porque, hermano, amo al prójimo. Entonces no, refutamos con la palabra también. Pero no, no, no, es que el tema es que no podemos tomarlo personal. Si alguien me hace una observación, Más si son mi familia en Bella Co. Oye, se supone que lo están diciendo para mi bien. Yo sé, aquí todos los hermanos me dicen, hermano, están cada día más gorditos, están más gordos. Hermano, y tienes que casar. Eso es, eso es por amor. ¿Sí? Es por amor. En otros i t i o s e r á por burla, pero en otros i t i o s aquí, aquí es por amor. Entonces, Bueno, es una lucha que tengo. Es un tema donde no sé, porque tengo el p e o r en mi casa. Ya, o sea, no, no estoy engañado, no estoy... No, ¿Cuál gordo? ¿De dónde? ¿De quién está s hablando tú? No, anda a hablarle, no, no. Pero es un tema que clama al eterno. Esa fue, fue mi petición en Hanukkah. Señor, el que se va a glorificar eres tú, porque yo, en mi fuerza no puedo. Ah, pero ya hay una c o n c i e n c i a me declaro incompetente en las fuerzas humanas y le pido ayuda al Eterno. Así tenemos que hacer con nuestras manías. Señor, si tengo una manía, me gusta el chisme. Señor, me gusta la novela. No hay nada productivo en ella, pero me encanta la novela. Señor, me encanta el alcohol. Señor, me encanta, no sé. Sabes, t a n t o s hábitos, tantos malos hábitos, tantas manías. Me gusta sacarle la piedra al otro. Me gusta burlarme del otro. Hay quienes le encanta burlarse del otro. No puede ver que en medio se resbala.、Bla? Entonces, c o s a muy f e a les digo. La burla es distinta a la risa. La alegría, Es distinta la burla, pero años luz. O sea, es incomparable. La alegría no tiene que ver con la burla. O sea, tú te caes, entonces si yo no me burlo, yo soy un amargado. Pero el que se burló es una persona feliz, libre, que tiene el derecho de burlarte de que te caíste. No, discúlpeme. Si ¿Sí、me siguen. ¿De qué estamos hablando? ¿No lo han visto eso? ¿Tienes que burlar? No, ¿y por qué? Si el hermano se cayó y si le pasa algo, tengo que ayudarlo a levantarlo. No, pero ríete, primero burlate. Ah, a lo mejor después que pasa, hermano, q u é fue lo que le pasó a un hermano. Oye, bueno, no sé. Yo no soy de ese tipo, no me gusta mucho, porque la burla dice en el Salmo 1, el que no anduvo en con consejo de malos ni se sentó en silla de escarnecedores, De burladores. De esos que se sientan en la plaza a solamente ver quién se equivoca para burlarse. Dice, el tal que no hizo nada de eso. ¿Será? Entonces yo no puedo ponerme en una silla y estarme burlando de nadie. Ni estoy esperando que alguien se equivoque. Ni d i g a una palabra m a l d i c h a Nada. Porque el eterno no le gusta eso. Y si hago tal cosa, entonces no seré como árbol plantado a la orilla del río. Y yo quiero ser como árbol plantado a la orilla del río. Amén. Escapar de nuestras manías tan desgastadas, tan gastadas. O sea que, que, las, que las tenemos, las usamos en todo momento. Y formas habituales de hacer las cosas. Ese comportamiento proactivo es lo mejor de nuestra escapada de la esclavitud, pero también lo más difícil. Para algunas personas, este cambio es demasiado difícil, atemorizante, pero para otras es un desafío que relimoriza su b ú s q u e d a de conexión. Después de esta, de estas palabras, todavía me falta un poquito con el permiso de l Rabino, espero ir concluyendo unos 20 m i n u t i c o s Nosotros salimos animados aquí, pero muchos vamos a s a l i r Quizás triste. ¿Por s qué? Porque vamos a tener que hacer el esfuerzo de dejar al otro que me está saboteando. A la otra parte de mí que ha venido haciendo lo incorrecto. ¿Y qué es? ¿Qué, es? ¿Qué soy yo? Es un tema de identidad. Estoy tan convencido que el que domina en mí es el, y ahí se dará la inclinación al mal, que cuando la voy a sacar, y si la dejo como muleta y, porque voy a sentir el vacío. a a nadie le gusta sentir un vacío en su ser, o no. Por eso es que estamos en la búsqueda. Pero el, el, el tema es que debemos arrancar lo de nuestro ser Y ese vacío tener la certeza que será llenada por la luz del Eterno. Amén. Independientemente de lo que hagamos, si nuestras acciones están basadas en la servidumbre de una idea, una persona, un objeto o una situación, entonces todavía estamos esclavizados en Egipto. Por el contrario, si hacemos algo porque es lo correcto y no porque va unido a alguna recompensa o compensación material, repito, si hacemos algo porque es lo correcto y no porque va unido a una recompensa. Wow, pero y la Torah no es así. d i o s cuando c u m p l i ó la Torah no tengo recompensa. Señor, pero tú no me mandaste a amar y producto de eso hay una recompensa. Señor, entonces tú no me mandaste a perdonar y producto de ello hay una recompensa que es el perdón a mí. Señor, pero será que entonces tú lo que quieres es que yo perdone sin esperar que tú me perdones? Porque es natural, debería ser natural. Yo no debería perdonar, solo mira, lo perdoné. Ahora, ahora, menos una para mí también. Tengo, c o ahí, tengo como 1500, pero bueno, llevo menos dos y los, los perdono esperando ser perdonado. Pero si profundizamos en la, en la Torah, en las instrucciones del Eterno, no pareciera que no es, es el objetivo. ¿Qué hizo el ser humano cuando le dijeron, bueno, cada vez que p e q u e vamos a matar un animal? Vamos, ya g a n a d o muchachos! Vamos, ya g a n a d o s Tenemos la solución! ¿Cuál es la solución? g a n a d o Más o menos comete unos tres pecados por día, por 365, son unos mil y pico. t i e que tener un r a unas dos mil cabezas g a n a d o por si a la mosca ahí. Si pasa algo, agarramos y matamos. ¡Qué loco! Esa no era la razón del, del mandamiento. La razón del mandamiento es que no volvieras a cometer el pecado. Que no volvieras a, a cometer ese error, ¿sí? Pero entonces el saboteo mental saboteo es, bueno, quería ganar. Quiere ser perdonado, busca a quien perdona. Solo con la intención de que vas a decir perdón. No, no, no, no, no, El amar, el perdonar, tiene que ser natural. Espontáneo. Si、sí, que le tengo, te lo tengo que estar recordando en todo momento. Acuérdate que yo digo en, tu, en la palabra que tú, no, no. Automático. Pero ¿cómo cree usted que se hace eso automático? A ver. ¿Quién dijo? Sí. Sí, sí, evidentemente que con la ayuda del Eterno, ¿no? pero, pero hay una parte que es ser proactivo. ¿no? Veníamos hablando de eso. ¿Cómo creen que pasa a ser espontáneo el amar, el perdonar y una serie de listas que el Eterno nos pide? Ejercitándolo. Sí, amado, pero ejercitándolo. Cada vez que pasa, cada vez que pasa, cada vez que pasa, cada vez que pasa cuando viene a ver, no hace automático. No es un hábito, pero un buen hábito. Me golpeaste, me dijiste. Ah, bien, hermano. El amar no puede ser obligatorio, pero tenemos que transformarlo en un hábito, en un ejercicio constante. De manera que se haga natural en nosotros. Amén. Por tanto, es eso que les acabo de decir, es hacer lo correcto. No hacer aquello que tiene una recompensa, sino que es lo correcto. Amar sin esperar nada a cambio. Perdonar sin esperar eso. Eso, Va a significar en nuestras vidas que estamos saliendo de Egipto. Al llevar a cabo estas acciones positivas, ese hábito, ese buen hábito, ese buen hábito, amar,、eh, darle el d i e z m o la ofrenda, ayudar al p r ó j i m o abrazarlo, esto es muy i n t e d e s l n t Hacerlo natural, te saca de Egipto. Alimenta la c o n c i e n c i a nos preparamos para recibir la luz en el monte Sinaí. Esas acciones nos permiten que el, el verdadero significado de la Torah pueda estar en nuestro ser, llegar a nuestro ser. Nos conseguimos entonces al pueblo de, al pueblo de Israel frente al mar rojo. ¿No? Ya hemos pasado por hambre, Le pedimos para b r i l r el Eterno y nos dio cornices. o Y nos dio cornices o hasta qué? Hasta que salió por las narices. Ah. Bueno, no sé, mi versión dice hasta que le salió por las narices. Imagínense ustedes, ¿quieren, quieren lo que ustedes p i d a n Algo, vimos, vimos el pasaje De Moche, donde fue enviado a darle con la vara a la piedra. Conocemos ese pasaje. Entonces el pueblo de Israel pasó por situaciones difíciles en el desierto. Y ahora estamos enfrente del mar rojo, ¿sí? El milagro de la partición del mar rojo es uno de los episodios más conocidos en la Biblia. Pero ¿por qué fue necesario? Fue en el mar rojo donde el Eterno entregó unos códigos para que el hombre pudiera también hacer milagros. ¿Quién había venido haciendo los milagros en la historia durante ese momento que lo saca Egipto? El Eterno, ¿sí? Pero ahora sucede algo d i s t i n t o El Eterno parecía que le dije, bueno, ya yo hice lo que tengo, yo he hecho lo que tengo que hacer. Y ya tú sabes lo que tengo que hacer. Moche, levanta las manos. Moche, dale la mano, abre el mar. Dice la Torah que en este pasaje, en é x o d o s Shemot, del capítulo 14, de 19 al 21, fue entregado a lo que ya van por ahí y no, espero no ver cara así de... Que digan, Ave, Purísima". <risa> en d i g a este pasaje fueron dados o revelados los 72 nombres de Dios. O Como yo l e llamo, con respeto porque aún con temor y por desconocimiento parecían que fueran las cualidades de Dios, pero respeto a quien le puso nombres, ¿no? Y lo tenemos allí, debajo del ventilador. ¿Sí? Son t r í a d a s Cada esos versículos del 19 al 21, la combinación de letras nos va dando los 72 nombres. Sin ellos, sin estos códigos, m o s h e no podría o no hubiese podido abrir el mar rojo. No hay duda de que Hashem podría haber encontrado otra ruta para la huida de los israelitas. Una ruta no los hubiera puesto en este aprieto tan extremadamente peligroso. El milagro del Mar Rojo fue sin embargo una necesidad fundamental para el desarrollo espiritual de los israelitas. La partición del Mar Rojo elevó la conciencia de las personas. ¿Por qué? Era parte del plan. Hicimos la dramatización donde e s t á el israelita que sabía que el Eterno iba a hacer algo, ¿cierto? Íbamos hacia el mar, de frente al mar rojo,、no, algo va a s e r A lo mejor tiene unos buques ahí, nos montamos, le caemos a m e t r a los l e t egipcios y escapamos.、Pero、algo va a s e r ¿no? Visión de futuro y confiando en el Eterno. A lo mejor no se le ocurrió d i v i d a r el m a r Él es único. Siempre tiene, tiene algo único que nadie hubiese pensado, pero bueno, funciona. Ok. A pesar de que cuando h u í a m o s lo digo con, con propiedad, cuando h u í a m o s nos quejamos de que la tierra estaba un poco pastosita y、eh, resbaladiza y, y estaba... Ahí hubo quejas, i n c l u s i v e en la huida hubo quejas. Es increíble, estamos llenos de quejas, ¿no? Esta es la salida. Pero como que no pusiste la tierra un poquito más dura para poder correr, y los zapatos de goma, siempre estamos con, con expectativas. Pero insisto, son expectativas creadas por el sistema, ¿no? No era necesario los zapatos de goma ni nada por el estilo, pero el Eterno Aúl de su misericordia dice que endureció ese p a s a j e por donde ellos i b a n Por amor, por amor al pueblo, por amor a nosotros. Entonces, ese encontrarse frente al Mar Rojo, hacer la partición del Mar Rojo era necesario. Pasar por allí, simbólicamente, es como cuando En la t o r á nos indica que debemos purificarnos. Amén. Cuando debemos hacer la tevilá, cuando debemos ir al m i c b é me sigue. Lo que nos enseñaron incorrectamente, que el bautizo, ¿sí? Algo como que se hace una vez y ya, eso no existe en ningún lado. Es la purificación. Pasar por el mar rojo era el símbolo de ser purificado completamente. Era algo que era necesario. Y eso elevó la conciencia de nuestro pueblo. El camino seco a través de las aguas que fueron apartadas por ambos lados para los generalistas en el Mar Rojo abrió un sendero, un nivel espiritual, una puerta, para que otras generaciones no tuvieran que atravesar por el mismo proceso. Aquí hay una clave, aquí hay algo muy bonito. Porque hemos venido hablando de que nosotros estamos como viviendo lo mismo que vivían los israelitas en ese tiempo o no. Pero aquí dice que no era necesario. O sea que eso que sucedió ya había sentado un precedente. Yo lo que tenía era que dirigirme, seguir el ejemplo de lo que debo o lo que el pueblo de Israel hizo correctamente y de lo que no hizo para no hacerlo. Entonces será que nos falta leer? p O r que si ya van, si yo estoy pasando por lo mismo que el pueblo Israel estaba pasando en ese tiempo, pero aquí dice que yo no debería estar pasando por eso en el año 2020. 7 de febrero de 2020. 8. ¿Por qué lo estoy pasando? Porque la Torah se equivoca o porque yo me equivoco. O porque la Torah no se equivoca y yo no la leo. Entonces, ahí están los códigos de lo que debo hacer para、bueno, no pasar por ahí, pero como no va b i e n Entonces, tengo que pasar por lo que los israelitas pasaron en aquel tiempo. ¿Me s i g u e La luz siempre está ahí para ayudarnos en nuestra transformación, pero este es un viaje paso a paso que nos puede llevar mucho tiempo. El Mar Rojo sirvió como una Nikveh o baño espiritual purificador, enorme para todo el pueblo de Israel. El Zohar nos dice que cuando un alma abandona este mundo por la realidad superior, debe sumergirse en un río llamado Dinur para olvidar las conexiones con el reino físico. Este es el mismo río Dinur, las almas se sumergen para limpiarse de sus manchas deshonrosas con las que han ensuciado el mundo inferior. La partición del mar rojo permitió a las personas olvidarse de su conexión con Egipto. Pasamos el mar rojo, se cerró el mar con Egipto. Ya no tengo nada que ver con Egipto. o h ¿Ah? c ó m o Claro, mató el amo. Se acabó con el amo. ¿Será que h u bueno que l l o r a r o n por Farón? a Yo no diría que no. A lo mejor si yo h u b i e s e estado ahí, me sale una lagrimita por Farón a y todo. Él no era tan malo s í e Él nos daba comida. Una vez cada tres meses, nos daba comida. No había agua. Pero nos daba agua m e d i a turbulenta, pero nos daba agua. Moche, déjame, a ver si quedó vivito, p a ver si le puse una mano, i t p a ver si le puedo dar respiración, boca a boca, para vos. Me da c o s i t a que se haya muerto. s sucede con nuestros,、eh, no, con los que nos han hecho esclavos. ¿Sola y mi? ¿Sola y m í c ó m o es? ¿Sola y m í c ó m o Repito. Lo lloraban. Lo lloraban. Y vieron que por llorarlo, se mató una cantidad de personas. Estaba una, un hombre que se iba a inmolar. Nuestras defensas israelíes lo detectan y lo eliminan. Cae el cuerpo. La otra parte dice: Los g e n e r a l i t a s mataron a uno de nosotros. Vamos a protestar. Levantan el cuerpo y empieza la procesión. Explotó y se murieron todos. Justificamos las malas acciones de, de Faraón. Las justificamos y, y las hacemos lo peor. Inconscientemente las hacemos propias. Las queremos tanto que, que llegamos hasta defenderlas. Las defendemos. Lo que pasa es que el sistema del mundo está diseñado para un engaño de ambas partes. Con esto procuro hablar. El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué d i j e Del bien y del mal. El mismo da bien y el mismo da mal. No. No. Entonces dejó hasta aquí y creo que no me rasparon entonces. Hasta donde sé y he leído el arma del conocimiento del bien y del mal da bien y da mal. Con un solo arma. Haber comido de él nos produce caminar diciendo esto es bueno y esto es malo, esto es bueno y esto es malo, esto es bueno y esto es malo, esto es bueno y esto es malo. Desconectándonos de Dios, porque para qué le voy a consultar a Dios que es bueno y que es malo si ya yo me puse los lentes y ya yo sé que es bueno y que es malo, para qué le voy a preguntar a Jacé, Señor, esto es bueno, esto es malo, esto es correcto. Debo hacer esto, debo hacer lo otro. y a no me sirve. Ahora, yo sé qué es lo bueno y qué es lo malo. Y eso no fue lo que dice Berechi. ¿Y qué pasará ahora si el hombre come del árbol de la vida, será como uno de nosotros? Y le puso protección al árbol de la vida. Si seguimos caminando, Bajo los lentes, la perspectiva del árbol del conocimiento de bien y bien el mal, vamos a seguir siendo esclavos. Porque debemos caminar bajo la perspectiva del árbol de la vida. El árbol de la vida indica lo correcto. La Torah dice no matarás. Y la misma Torah nos dice v e y busca los enemigos y los a c a b a a todos. No dejes a ninguno. Ni al p e i n o podía dejar a n de i m a l e s Cuando llegaba el pueblo Israel y Dios le decía siempre al p r o f e t e decía, pregúntale qué es eso que está sonando. Ya e l e neta no sabía. Me... ¿Qué es eso? Los maté a todos, pero había unos becerritos gorditos bonitos, así como para hacer en salsa a barbecue. Y yo no podía matarlos. Y la muchacha esa que está metida en el, tu tienda. Ah, sí, está v a l e está bonita, bonita. <risa> Estaba sola y llorando y... Yo tenía que salvar. t ú me enseñó que h a b a ó al prójimo. Que, que, que, que haga las cosas buenas. ¿Y no es bueno haber salvado a la muchachita y haber salvado al becerrito? Pero no era lo correcto. No era lo correcto. Esa no fue la instrucción del Eterno. Nosotros seguimos viviendo la vida haciendo las cosas buenas o malas, pero según nuestro criterio. Somos esclavos de nosotros mismos. La mentalidad de lo bueno y lo malo nos ha hecho esclavos de nuestra propia c o n c i e n c i a creyendo ser más inteligente s que Dios. El ego, engañados. Tú me enseñaste a la m a r e n t o n c e s de paso cito la Torah. Y justifico ser rebelde, justifico no hacer lo correcto, porque tu palabra dice que yo debo hacer tal cosa, pero en la misma Torah dice que los tenías que haber asesinado t o d o estos. ¿O no? Entonces, Hay una confusión hasta el sol de hoy donde nuestro ego nos pretende hacer caminar por lo bueno y lo malo desconectado de la luz del c r e a d o r Ajenos, separados. Cuando debemos es día tras día acercarnos al c r e a d o r y pedirle que nos oriente, que nos guíe a hacer lo correcto. Y creen que no lo va a hacer. Claro que no lo va a hacer. Un hombre fue a su maestro espiritual y le dijo, he oído que cuando una persona huye del poder y el respeto, el poder y el respeto corren tras ella. Bien, he estado huyendo. Pero el poder y el respeto no me han perseguido. El maestro le respondió, bien, entonces supongo Que siempre estás mirando atrás para asegurarte de no adelantarte tanto. Yo estoy saliendo del alcohol. Ya yo estoy sacando esto de mi vida. Y tal, y no sé qué más. Pero no lo quiero al final. No quiero que se separe de mí. Quiero todavía sentir el poder, la, el respeto de, de lo que me llena cuando estoy en una situación como esa. Necesito ser aceptado, reconocido por las personas, el ego. ¿Eh? El ego engañando al ser humano una y otra vez. Para salir de nuestro Egipto personal, tiene que haber un rompimiento completo de nuestra conexión, del deseo de recibir para uno mismo. La partición del mar rojo crea un torrente que se lleva toda la negatividad de la esclavitud. Conectamos, direct, conectamos directamente con esta energía en el momento de Pesach, mientras que durante el resto del año contamos con una MIGBE. Entonces hay dos hechos en nuestra vida que purifican nuestras almas. Pesach, ¿sí? Y El poder recurrir a una MIPE, que hoy estamos hablando de eso, o v e Entonces es importante, es importante. Sabemos que probablemente sea simbólico, pero si lo hacemos, si antes de cada fiesta, cada vez que el Eterno nos lo pida, hacemos, vamos al MIPE, vamos al proceso de purificación, nos ayudará en este caminar. Si celebramos pesa, s y ya sabemos, como invitación, no como rechazo, y sabemos como invitación, Que para celebrar pesas es requisito, es parte de la invitación el estar, el haber hecho el pacto, ¿sí? El estar circuncidado. Entonces anhelamos purificarnos, ¿sí? Si anhelamos purificarnos, debemos anhelar celebrar pesas. Y si anhelamos celebrar pesas, ¿qué debemos hacer? Buscar la llave para celebrar pesas. ¿Y cuál es la l l a v e para celebrar a pesa? Hacer el paso de fe y, y hacer el brinvila, ¿cierto? No tengo dinero para hacer el brinvila, Señor. Nos humillamos. Hemos hablado de esto durante la paracha. t Nos humillamos. Reconocemos cuáles son nuestras necesidades, nuestros errores. Recurrimos al Eterno con la confianza de que nos escucha. ¿Sí? Y con la confianza De que nos proveerá de lo que necesitamos. Y cierro con esto. Hemos estado hablando entonces de comida, s e l o r Valora a h del Almuerzo. Hablamos de parrilla, de bebida. De muchas cosas, ¿verdad? Yo tengo el milagro del Eterno que no he tosido. <risa> tengo una semana tosiendo cada tres minutos. Y paro baché. Uh, Yohanan 625 al 59, y cierro para revelar el Eterno, y hallándolo al otro lado del mar le dijeron, r a b í c u á n d o llegaste acá? Le respondió Yeshua y dijo, de cierto, de cierto os digo, me buscáis no porque vi señales, t s e sino porque comisteis de los panes y os saciaste. Wow. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna y permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este se l l ó Dios el Padre. Entonces l e dijeron, debemos hacer, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Yeshua y les dijo, esta es la obra de Dios. Que creáis en él y en el que él envió. Entonces le dijeron, ¿qué señal haces tú? Pues para que veamos y te creamos, ¿qué obra haces? Nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Es como citamos la palabra, a ¿no? n Yeshua les dijo, de cierto, de cierto digo que no ha dado Moisés el pan del cielo. Sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Hashem es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron, Señor, d a n o siempre s de ese pan. Y e s h u a le s dijo, Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá s e d jamás. Pero os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene de ningún modo lo echo fuera. Pues he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que él me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Porque esta es la voluntad de mi Padre, Que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. La p i d a m e n t e saboteando.、Ah. 41. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Los judeanos. Ojo con eso. Cúpula judía corrupta de la época. No eran los judíos. Cualquiera. Los judeanos murmuraron entonces acerca de él. Porque había dicho: Yo soy el pan que desciende del cielo. Y decían: ¿No es este Yeshua el hijo de José, de Joseph, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice ahora que es el Dios del cielo? Respondió Yeshua y les dijo: No murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae y yo lo resucitaré en el día postrero. Este está escrito en los profetas y serán todos enseñados de Dios. Todo el que oyó de parte del Padre y aprendió viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, Excepto el que está de parte de Hachem. Este ha visto al Padre. De cierto, s de cierto s digo, que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que d e s c i e n d e del cielo para que quien ir coma no muera. Yo soy el pan vivo que d e s c i e n d e del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Y ciertamente el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces los judanos discutían unos con otros diciendo, ¿cómo puede este darnos su, de comer su carne? Así Yeshua les dijo, de cierto, de cierto os digo, a menos que comáis la carne del hijo del hombre y bebáis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que mastica mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día p o s t r e r o Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que mastica mi carne y bebe mi sangre permanecerá en mí, yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo del Padre. De igual modo el que me mastica también él vivirá de mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como los padres comieron y murieron. El que mastica este pan de vida vivirá para siempre. Estas cosas dijo en la s i n a g o g a de Café Nahum. Amén. Baruch Hashem. Shabbat Shalom.